con Rosmar Alonso. Pues bienvenidos a este programa, La Glorieta, de hoy martes 31 de marzo, último día de un mes muy duro para este país por las muertes que se han producido a consecuencia del COVID-19. Ayer los datos invitaban al optimismo porque parece que España está estabilizándose, pero aún así las autoridades sanitarias advierten que no nos podemos relajar, ya que muchas comunidades tienen los hospitales al borde del colapso. En nuestra Comunidad Valenciana, según la consellera de Sanidad, no está ocurriendo esta situación. Aún hay camas UCI disponibles y en los hospitales de Elche la situación sigue siendo tensa por el incremento de casos positivos de este pasado fin de semana. En nuestra comunidad tenemos a fecha de ayer algo más de 5000 100 casos positivos, de los cuales 336 están ingresados en la UCI. De esos, 118 están en las UCIs de los hospitales de nuestra provincia. Hasta ayer se han producido un total de 310 fallecidos en la Comunidad Valenciana, de los que 135 corresponden. A la provincia de Alicante, en Elche, se han registrado hasta el momento dos muertes en el Hospital General, dos personas de avanzada edad y con patologías previas. Aquí también preocupa el número de profesionales sanitarios que han dado positivo, en total es de 826, de los que 341 son de la provincia de Alicante. Varios juzgados a instancias de las denuncias del Sindicato de Médicos han requerido al Gobierno valenciano que suministre ese material de protección al personal sanitario para evitar que sigan contagiándose. Y contagiando. El confinamiento se ha endurecido al decretar, ya saben ustedes, el cierre de las empresas no esenciales. Hoy a primera hora de esta mañana se ha notado una reducción del tráfico en Elche y el alcalde. Transmitió ayer un mensaje para pedir de nuevo a ustedes ese esfuerzo extraordinario para que no salgan de casa y contribuir así a frenar el coronavirus y bajar la presión sobre el sistema sanitario para volver cuanto antes, lo antes posible, a la normalidad. Se trata de reducir de forma drástica la movilidad del conjunto de los ciudadanos para que durante las dos próximas semanas nuestra movilidad sea la equivalente a la de un fin de semana y de esa forma frenar la propagación de la epidemia y frenar también la curva de contagios. Estaremos de ese modo bajando la presión sobre el sistema sanitario, sobre los hospitales y particularmente sobre las UCIs. En ese contexto la recomendación, mi recomendación a los ilicitanos e ilicitanas es extremar el confinamiento, alcanzar la movilidad cero salvo aquellas actividades económicas declaradas como esenciales y salvo también los movimientos personales Absolutamente imprescindibles. En definitiva, le pido un esfuerzo extraordinario, pido un cumplimiento estricto a nuestros vecinos y vecinas del confinamiento como forma de contribuir a frenar el coronavirus, como forma de contribuir a frenar la propagación de la epidemia y como medio de volver cuanto antes a la normalidad. La inmensa mayoría de ustedes cumplen con el confinamiento y desde ayer tarde pudimos emocionarnos con la iniciativa emprendida por el Club Rotary de Elche para agradecer a todo el personal de los servicios esenciales ese trabajo que están llevando a cabo a veces sin el material de protección necesario para combatir el COVID. Dos minutos antes de las ocho de la tarde aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca al igual que en otras emisoras de radio locales sonó el Gloria Patri. El mismo ...que entonan apóstoles y judíos... ...tras la coronación de la Madre de Deus ...en nuestra Festa de Elche... ...en nuestro misterio... ...con el fin de conseguir que los ecos del misterio... ...resuenen en todo el mundo... ...y lleguen a esos hombres y mujeres... ...que trabajan sin descanso... ...durante estos días para sanar a los enfermos... ...y frenar esta pandemia... ...se necesitan... ...a esos hombres y mujeres ahora... ...más que nunca... Pues hoy volverán esos aplausos del Misteri, de la coronación a los balcones. A partir, ya saben ustedes, de las ocho de esta tarde, dos minutos antes, sintonicen el 101.4 de Teleilch Radio Marca, porque nosotros seguiremos emitiendo el Gloria Patri. Y nosotros continuamos, porque también necesitamos de la música positiva para estos días, y que mejor eh, que, pues... Esta canción positiva del cantautor argentino Diego Torres.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 ...con y Alonso. Pues comenzamos esta, este programa La Glorieta... ...después de escuchar la música y las noticias... ...con las primeras de las entrevistas programadas... ...y lo hacemos con el concejal de, de Servicios Sociales... ...con el concejal Mariano Valera... ...de políticas también inclusivas y de igualdad. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días, Romery. El, el poder hablar con usted hoy eh, Significa que son varias las iniciativas Que ya han puesto en marcha para, eh, Porque no se olvidan de esas personas Que más lo necesitan en estos momentos Esas personas mayores Que viven solas Y a las que hay que atenderlas En estos momentos eh, ¿Cuál es la situación en el Che De las personas más vulnerables? Bueno, pues eh, Como bien dices desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, no podemos olvidarnos. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, y más en estos momentos de crisis que más nos necesita la población ilicitana. Eh, estamos día a día, desde el Ayuntamiento, desde el Departamento de, de Políticas Inclusivas, trabajando bueno, para que esta pandemia eh, podamos terminar con ella cuanto antes y sobre todo poner medidas para que nadie eh, se quede atrás ningún ilicitano ninguna ilicitana se quede atrás y podamos estar siempre al servicio de ellos y de ellas eh, como bien sabéis eh, hemos puesto la última mmm, la última noticia fue ayer que pusimos desde la concejalía de emergencias y protección civil un servicio a domicilio apoyando a ese servicio que que pusimos en su día desde la Concejalía y día apoyando a este servicio. Hemos ampliado el servicio con Protección Civil y la Concejalía de Emergencias para trabajar con aquellas personas que se encuentran solas, que no tienen apoyo familiar, que no tienen recursos económicos o que sí que tienen recursos económicos, pero nadie les puede apoyar ni puede hacer pues esas cubrir esas necesidades básicas, tanto de alimentación como de, de farmacia. Por lo tanto, desde la Concejalía de Emergencias y Protección Civil, haciendo apoyo a, a esta iniciativa que ya comenzó el primer día que se declaró el estado de alarma, se ha iniciado a través de, de, un, de un formulario que la gente puede descargarse desde la página del ayuntamiento para, para ese servicio, para dar servicio a las personas que están en riesgo sanitario Que puedan adquirir estos productos primarios. ¿Ustedes tienen un control de esa población a la que puedan ustedes atender? Porque no solo están las personas mayores, sino también las personas con movilidad reducida. Hay muchos grandes dependientes dentro de este sector. Así es. Eh, desde que se inició el estado, de, se decretó el estado de alarma y de confinamiento, el servicio de atención a domicilio no ha dejado de prestar su servicio, pero en servicio de urgencia servicio de urgencia a, estos, a estas eh, personas que, que están solos en casa y que necesitan la realización de tareas de asedio y atención personal o atención doméstica y no tienen familiares de primer grado obligados a atenderle Y nosotros tenemos contabilizados en este servicio a 380 personas, 380 asistencias que se hacen eh, diariamente. Eh, y que no hemos podido dejar de hacer porque estas personas se encuentran solas. Más aparte, todas las que nos están llegando que no estaban dentro de este servicio de atención a domicilio, personas que a lo mejor se valían, pero en este momento, por el, la crisis que estamos viviendo, eh, necesitan la ayuda, necesitan nuestra colaboración. También tienen ustedes a las personas sin techo, bajo un techo que construyeron porque Caritas ya no daba abasto eh, y las medidas de seguridad no había que estar hacinando a las personas eh, sin hogar en el albergue, sino que ustedes construyeron un segundo albergue en el pabellón de, del Toscar. ¿Cómo está funcionando? Pues tengo que reconocer que la primera semana, como indiqué hace poco, fue bastante caótica, porque, como bien sabéis, tuvimos que poner este, esta alternativa al albergue de Cáritas, que tras la reunión mantu que mantuvimos con la dirección, pues nos dijeron que ellos no podían abordar eh, a más beneficiarios dentro del albergue porque no tenían más plazas y nos vimos eh, en la necesidad de darle una respuesta, pues en un principio a esas treinta personas que pensábamos que, que teníamos identificadas en situación de calle… Pero bueno, hoy en día contamos ya en el albergue con 70 beneficiarios que están pernotando. Como bien decía, la primera semana eh, fue más caótica. Esta segunda semana, con todas las reglas y todos los protocolos realizados, eh, y bueno, hemos tenido que intervenir con algunos beneficiarios. Pero ya esta segunda semana nos hemos dado cuenta cómo las personas han ido gestionando y autogestionándose para regular el funcionamiento del albergue. Hemos habilitado eh, servicios como sala de lectura, biblioteca, wifi, lavadora, para que puedan gestionar todo el tema del lavado de ropa. Y, bueno, poco a poco eh, vamos intentando que esta autogestión, acompañada por nosotros, por el ayuntamiento y por día, pues vaya siendo mayor. Se está gestionando mucho mejor el estrés. Es, no es fácil, son 70 personas. 70 personas que de anunciar que no son todas de Elche, pero sí que es verdad que ayuntamientos de la provincia se fueron poniendo en contacto con nosotros, con el ayuntamiento, y nos pedían esa ayuda que, por favor... Eh, nos hiciéramos cargo de las personas sin hogar de su, de su municipio porque ellos no podían y hemos ido recibiendo personas de otros municipios porque para nosotros lo fundamental es poner a la persona en el centro de ayuda uh -huh. siempre lo hemos hecho, siempre lo vamos a seguir haciendo y esa es nuestra premisa, y, no nos podíamos negar Y por eso sus competencias, los servicios sociales son esenciales y no pueden cerrar, eh, quizá tampoco puedan teletrabajar porque hay que atender a pie de calle Todas esas familias que estamos a final de mes y supongo que eh, la avalancha de peticiones de ayudas se habrá registrado o no en estos momentos ah, en su sí, concejalía. Sí. Como bien sabéis, pusimos cinco teléfonos a disposición en cinco centros sociales diferentes, donde compañeras y compañeros trabajadores pues están atendiendo... Eh, todos los días esa solicitud y como bien dices, hasta el final de mes, esa avalancha de solicitudes que estamos gestionando, bien de gente que ya estaba dentro del circuito de los servicios sociales, como gente que nos estamos encontrando, que está entrando en este circuito, en este momento bien porque, bueno, pues eh, eh, han sufrido un ERTE y, y no tienen ingresos y el Ayuntamiento tiene que estar eh, dando una respuesta a, a, a todas la, las necesidades de la, de la ciudadanía. Entonces, sí que es verdad que hemos encontrado una avalancha de solicitudes que estamos gestionando y, y, que, bueno, y que nos vemos que vamos a seguir gestionando durante todo este tiempo de crisis y, posterior a cuando se levante el estado de alarma, vamos a tener que seguir gestionando. Bien, eh, como lo estamos haciendo mediante vales de, de alimentos, también eh, llevamos haciéndolo mucho tiempo y lo seguiremos haciendo, la ayuda en suministros, tanto de agua, luz, como como gas, es decir, esa ayuda a suministro, también la venimos realizando hace tiempo y la vamos a seguir realizando con inyección de dinero para esta partida de emergencia o en, o en necesidades de higiene. Eso es lo que le iba a comentar. Queda mucho por hacer, por reconstruir sí. una vez pase esto. ¿Hay dinero suficiente? ¿Tendrán ustedes que modificar el presupuesto para incrementar el gasto social? Y sobre todo, sí. ¿va a necesitar reforzar al personal de servicios sociales? Sí a, las dos, sí, a las dos planteamientos, Romeri. Vamos a necesitar hacer una, una modificación presupuestaria para inyectar dinero en la partida de emergencia social, porque, bueno, eh, así tanto tenemos la, la, la situación que el Gobierno central, tanto como el autonómico, eh, han manifestado de inyectar dinero en partidas sociales para todas las necesidades que en cascada van a ir surgiendo. Y sí vamos a tener que reforzar el personal Porque con el personal que hay actual ya estamos desbordados. Es verdad que no está todo el personal operativo. Hay gente que está haciendo, con, hay compañeros y compañeras que están haciendo conciliación, a pesar de que están haciendo teletrabajo. Pero aún así vamos a necesitar reforzar el personal para poder cubrir toda la demanda que está surgiendo ya y sobre todo la que va a surgir cuando se levante el estado de alarma. No sé si es pronto, saben que hay avalancha, ¿me puede dar cifras? o oh, no, todavía es pronto, pues estamos a 31 to todavía es pronto, pero en breve la semana la semana siguiente eh, puedo darte uh -huh. algunas cifras ya de bueno de las cantidad de solicitudes que hemos recibido de personas que están fuera del circuito de los servicios sociales y necesitan ahora mismo esa ayuda de emergencia solicitada por el, para el ayuntamiento. Nosotros también necesitamos que las administraciones públicas no paren, porque hay muchos ERTES. en la provincia de Alicante, son más de 52.000 trabajadores. Se presupone que con este cierre ya de Empresas Esenciales quizá esos ERTES vayan en aumento, con lo que… Eh, Hoy mismo el Consejo de Ministros también eh, se espera, todos los ayuntamientos esperan eh, comprobar qué medidas son las que se van a aprobar hoy precisamente para ayudar a las administraciones locales, a los ayuntamientos a dar respuesta a esta emergencia social. Así es, eh, nosotros estamos pendientes todo, en todo momento, a todas horas, de todo lo que el Gobierno central va decretando y va desarrollándose en diferentes niveles, tanto autonómicos como provincial, para estar eh, y recoger toda esa respuesta que nos está demandando la ciudadanía, que como ayuntamiento eh, somos la prim el primer escalón más cercano a la ciudadanía. Por lo tanto, pendientes en todo momento de todo lo que se va Decretando para poder estar a la altura y, sobre todo, para poder ayudar a toda esta ciudadanía que nos está solicitando ayuda de emergencia. ¿Esas medidas, ustedes, cuáles son las prioritarias para ustedes? Pues en este momento eh, lo prioritario lo encontramos en las ayudas de emergencia de eh, suministros básicos: alimentación, eh, higiene y suministros. Es decir, nosotros ahora mismo estamos desarrollando todo, todos los protocolos necesarios para poder recibir esa inyección en ayudas de emergencia básicas, pero también sé que están, bueno, estamos trabajando como equipo de Gobierno para también ayudar a, todos los, eh, a todas estas pymes, pequeñas y medianas empresas y autónomos eh, ante esta necesidad que va a surgir eh, inminentemente para trabajar con ellos en esa inyección económica Y, y poder ayudarles a, a vivir lo mejor posible eh, esta crisis sanitaria hoy, social y económica. Más claro, más. los autónomos y pymes esperan la suspensión de cuotas y la ciudadanía en sí. general también espera que no haya desahucios, al menos en seis meses, que eso es lo que está previsto y, es que, que, está previsto, sí. y que también haya ayudas para el alquiler. Sí, así es. Nosotros las ayudas de alquiler ya las contemplábamos como ayuntamiento, desde la oficina... Eh, municipal de la vivienda ya teníamos una partida anual que trabajábamos con ella para esta ayuda de alquiler a colectivos más vulnerables otra de las partidas que se va a ampliar en este sentido en la concejalía de igualdad derechos sociales y políticas inclusivas va a ser esta la de dentro de las emergencias la de ayudas al alquiler y bueno también esperando cuál cuál va a ser eh, el resultado final de, de, de lo que el gobierno central ...pues va a decretar en cuanto al alquiler, en cuanto a los desahucios... Y, ...y a las ayudas en esta materia. No sé si usted se habrá reunido también con la banca... ...durante estos días... ...o habrá llamado a, a algún responsable de la banca... ...porque hay sucursales que han cerrado... ...otros que no han reforzado el personal... ...no sé si hay es dentro de la banca... ...pero la cuestión es que a final de mes... ...las colas en algunas sucursales bancarias... ...de las personas mayores... ...son los pensionistas que van a, a realizar sus trámites... ...son impresionantes en algunas oficinas... Sí, oye, eh, camino de la concejalía, porque nos estamos reuniendo todo el equipo de trabajo en la concejalía, me he dado cuenta que algunos de los bancos que me he encontrado por pues, el camino pues, estaban es, con personas mayores esperando para poder tramitar el tema de, de, bueno, pues, de sus pensiones y, uh -huh. y de las necesidades que tengan que tramitar en, en los diferentes bancos. ¿No sabe usted si va, va a contactar con ellos para que faciliten o por lo menos pongan más personal cuando se necesita? Eh, nosotros desde el ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para que las personas no tengan que, que salir de casa. Todos los trámites que dependen de nosotros los estamos intentando eh, canalizar mediante la, la administración electrónica. No sé si nos tenemos que poner en contacto con los bancos. Nosotros con los bancos tenemos en contacto a través de la, de la oficina de la vivienda social por todo el tema de los, uh -huh. de los desahucios y si nos tendremos que poner en contacto con ellos nos pondremos. Y otra de las cuestiones también que estamos viviendo durante estos días es la gran respuesta que tienen ustedes de particulares y empresas, porque hacen donaciones. ¿Cómo están ustedes ordenando las, las donaciones? Yo, eh, yo sabía que los ilicitanos y las ilicitano, ilicit, e ilicitanas éramos eh, y somos eh, una ciudadanía y personas muy solidarias. Pero es que cada día que pasa están demostrando esa solidaridad a grandes frentes. Es increíble, Rosberry, cómo la cantidad de llamadas a nivel particular de personas que se ofrecen para colaborar y ayudar en todo lo que necesitemos desde la Concejalía de Igualdad y Derechos Sociales, pero tanto personas de manera particular como de empresas y asociaciones que se ponen a nuestra disposición para lo que necesitemos. Eh, estamos gestionando todas la, lo que son las ayudas de, de, y colaboraciones de las empresas a través de Beria. Eh, la última fue ayer por el Corte Inglés, que hizo una donación de un palé de alimentación para que en el albergue eh, tuviesen el desayuno todos los días cubiertos y también con necesidades de higiene que nos han, que nos han donado. Pues yo, yo sí que es verdad que quiero aprovechar este espacio para agradecer A la ciudadanía en general, al final, empresas, asociaciones del tercer sector, la ciudadanía en general, los ilicitanos y la industria que se han volcado con el proyecto de este albergue alternativo, que se han volcado con todo lo que tiene que ver con lo social a nivel ilicitano. Darle las gracias… Eh, Bueno, no sé cómo hacerlo, sí, gritarlo abiertamente, porque es increíble. Gracias de corazón a toda esa solidaridad ilicitana que se ha puesto eh, y nos han ofrecido en bandeja toda la ayuda necesaria. Se puede, se puede agradecer y de forma eh, increíble, porque a las ocho las de la tarde todos aplaudimos y ahora sí. más que nunca saldremos dos minutos antes para aplaudir bajo los ecos del misterio. Me saco del misterio de Gloria Patrick, así sea, todos los días, con ese canto eh, que grita el cielo y que sigamos haciéndolo y que sea una iniciativa que no se escuche solo en Eche, sino en el mundo entero. Pues aplaudimos a todos los que se están volcando en esta emergencia social también, por esta grave crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo. Sí. Gracias, Mariano Valera, también por el trabajo que está realizando desde su concejalía, que ahora más que nunca también la necesitamos.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 ...con Rosmar y Alonso. Y mientras esperamos a la siguiente de las entrevistas programadas... ...vamos con más música, con más canciones positivas... ...porque las necesitamos, nos vamos a escuchar... ...a Juan Luis Guerra con su canción Burbujas de Amor. Tengo un corazón... ...mutilado de esperanza y de razón...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 Y hacer burbujas de amor por donde quieras. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti oh, oh, oh, un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. saciar esta locura, mojado en ti.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 Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por...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 esta locura mojado en ti Pues de Juan Luis Guerra nos vamos al mítico universo del gran cantautor Javier Crae, que ayer cumplió años, no nos olvidamos, felicidades no nos olvidamos de este Don Quijote de la música española Yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus Y yo con mi canción como un gilipollas, yes, madre, y yo con mi canción como un gilipollas. Oh, oh, yes. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba cavando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre, y yo allí con la sal como un gilipollas. Oh, oh, yes. Y cuando por su santo le compré una bicicleta la veía la traidora, ya se había agenciado un Rolls pegado al manillar hice el gilipó, ya yes, madre pegado al manillar hice el gilipó. oh, oh, ya yes. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol y yo allí con mi flor como un gilipollas, yes, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Oh, oh, yes. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta la bella, la traidora de un soponcio se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre, y yo con mi puñal como un gilipollas. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta, a la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipo, ¡Yas, madre! Y yo con mi corona hice el gilipo, oh, oh! oh. ¡Yas! Yes. Yes. 101.4 Tele Elch Radio Marca. Si vas a reformar tu hogar, ¿en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado?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 y bricolaje.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 Y hoy se ha presentado un día lluvioso, sigue lloviendo a estas horas de la mañana. Una lluvia que viene muy bien para el Elche, como también ha venido muy bien que se haya aprobado, como ocurrió ayer, ese trasvase del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos para el mes de marzo. Con nosotros se encuentra el presidente de la Comunidad de Riegos del Levante, Javier Berenguer. Muy buenos días, Javier. Sí. Hola, buenos días. Dentro de todo lo que estamos sufriendo, eh, hay buenas noticias, por lo menos para el Candelch Sí, bueno, eh, la verdad que hoy, como acabas de decir, está lloviendo, esto es bueno, la verdad que llevamos un mes bastante bueno, ha llovido bastante y bien, sin hacer daño, y también, bueno, como ya os adelanté esta semana pasada, que lo habíamos comentado con el Secretario de Estado, no había ningún motivo para no aprobar este trasvase de 38 hectómetros cúbicos, y así ha sido, ¿no? Y claro... Eh, esto nos supone aquí a nuestra comunidad eh, algo más de 5 hectómetros cúbicos, eh, con lo cual lo que hablábamos, si ya teníamos garantizada la primavera eh, con lo que tenemos ahora mismo y yo creo que en el mes de, de abril también estaremos en nivel 2, en nivel con lo cual tendríamos prácticamente garantizado el verano. ¿Cómo está la situación en el sector de agrícola? ¿Los agricultores cómo están? Bueno, eh, yo creo que, creo que esto, de alguna forma, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que yo creo que, que lo que es la, la ciudadanía se, da, se está dando cuenta también de lo importante que es la agricultura para el sostenimiento del país, ¿no? Eh, muchas veces hemos hablado de que, bueno, si viniera una guerra, eh, eh, ¿cómo podríamos abastecernos? Y aquí, en España, tenemos la capacidad de autoabastecernos con, las, con estas, sobre todo, las frutas y hortalizas Que, ...que producimos, ¿no?, y esto no es una guerra, pero es algo muy parecido... ...porque evidentemente eh, estamos, viendo, estamos sufriendo muchísimo, ¿no?, y, y es muy necesario... ...que los agricultores eh, sigan produciendo estos alimentos que tanta falta nos hacen, ¿no? Sí, porque se está incluso planteando, o se ha escuchado a más de una autoridad... Eh, política afirmar que el sector agrícola eh, también tiene capacidad para exportar fuera porque lo, otros países ahora lo necesitan más que nunca sí así es o sea, evidentemente nosotros siempre hemos exportado nuestras frutas y hortalizas pero evidentemente lo que tenemos que hacer es primero intentar ver de de, de, de, de de suministrar aquí a nuestros a nuestros eh, nuestros compañeros nuestros vecinos y a partir de ahí claro por supuesto tenemos capacidad de exportar y por, por el momento eh, se está permitiendo, eh, lo que es la exportación de las de verduras, se sigue manteniendo. Eh, Javier Berenguer, también ustedes son solidarios con esta, este tema, y desde el Sindicato Central de Regantes, del que usted forma parte y, y es vicepresidente, se han solidarizado, y, y, y qué, ¿qué material es el que quieren donar a los hospitales? Bueno, tuvimos una junta de gobierno virtual, como no puede ser de otra forma esta semana pasada, y bueno, nosotros siempre hemos sido solidarios en todo momento, eh, y en este caso, pues hemos pensado que podíamos de alguna forma apoyar, a, sobre todo al sector, a, a estos sanitarios que tanto están luchando por por, por nosotros, ¿no? Eh, y sufriendo, sobre todo sufriendo sus carnes el, esta esta pandemia, y lo que pensamos es en, en en hablar con los hospitales y ver de qué forma podíamos ayudarle. Y bueno, hemos visto que estas eh, pantallas, digamos, que les protegen la cara, era una, era una buena opción y, bueno, en principio se han, se han planteado, ya están fabricándose unas 7.400 unidades que, que iban a parar ya, porque ya lo han confirmado en el hospital de los hospitales de Murcia y también algunas que, que ya estaban confirmadas en Orihuela. Ahora mismo falta porque nos confirmen los hospitales del Che también, que ya hemos hablado con los directores generales, para ver si tienen necesidad de estas máscaras y que nos digan las cantidades que necesitan también, para de, bueno, de todo lo que podamos nosotros aportar a la sociedad, sabemos que al final eh, tendremos alguna recompensa, ¿no? ¿Quién fabricaría estas eh, pantallas protectoras? Pues es una, es una fábrica de, de Murcia, de, no recuerdo ahora de Elmets, son unas Es una empresa de cascos. ahora no recuerdo el nombre, Elmet se llama la empresa y creo que está por Canasparra o por ahí más o menos y, y ya, digo, están, están, empezó, ya han empezado a fabricar las 7.400 primeras unidades que son las que tenemos confirmadas. Esto viene muy bien y sobre todo en los hospitales de Elche, ¿qué le han dicho? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación una vez que se pusieron en contacto con ellos? Bueno, por lo que hemos podido saber, la situación aquí en Elche no es, parece ser que no es muy preocupante, porque no hay muchos casos, y no estamos saturados como en otros, como en otros hospitales. Entonces, eh, por eso estamos a la espera de que nos digan, sobre todo, eh, cuántas necesitan, y nosotros eh, los vamos a apoyar al 100% en todo. Pues muchísimas gracias, Javier Berenguer, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Y enhorabuena por ese trasvase de 38 hectómetros que garantiza, como usted acaba de decir, la temporada primavera-verano 2020. Nada, muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelts Radio Marca.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 con Rosmar y Alonso. Y vamos, con más música, vamos a ofrecerles un clásico, un clásico del jazz. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta y abrimos ese rincón que lo hacemos a diario para la reflexión. Tenemos con nosotros a Antonio Bazán. Gracias por venir y prestarnos esa magnífica voz que tienes, Encantadísimo. Antonio. Encantadísimo ¿Qué me vas a contar hoy? Bueno, leí eh, ayer precisamente un... Eh, Un trocito eh, escribe Albuena Grande, es un artículo en El País. Lo leí, me llamó la atención, me gustó, y creo que es un canto a la solidaridad. Pues un sí. canto a aquellos que están haciendo muchas cosas por los demás de forma altruista. Y sobre todo eh, lo estamos comprobando a diario. Hoy mismo en las dos entrevistas que hemos realizado, eh, tanto el concejal de políticas inclusivas y de igualdad nos está diciendo que se encuentra, que él sabía que él era solidaria pero que se encuentra desbordado de emoción de ver cuánta gente, cuántos particulares y cuánta, cuántas empresas de forma totalmente altruista están eh, poniéndose en sí. contacto con él porque quieren donar, quieren ayudar, donar eh, todo tipo de artículos. Lo cierto es que el ser humano es lo más controvertido que hay sobre este planeta. Somos yeah. capaces de provocar la mayor catástrofe y también somos capaces de arrimar el hombro de una manera tan desinteresada para salir de los malos momentos. Pero cierto es que Almudena Grandes ha escrito este artículo, que he resumido un poquito, uh -huh. pero que viene a decir así. Almudena Grandes es escritora, es la que escribió el libro El corazón helado, y también eh, su último ejemplar en la, o su último título en las librerías, es La madre de Frankenstein. Comienza así, y dice, El diccionario define el término emergencia como un suceso, un accidente que sobreviene. Por definición, una emergencia no se puede prever. En estos momentos, muchos españoles presumen de ser más sabios que los diccionarios. Los, los epidemiólogos aficionados, que lo saben todo, se han multiplicado. El sensacionalismo populista sobra más que nunca. La cordura y la verdad nos hacen más falta que los propios respiradores. Por eso, dice Almudena Grandes, aplaudo el manifiesto de un grupo de profesionales de salud mental que han valorado el estado de alarma y el impacto que esta denominación, intrínsecamente ligada al miedo y a la incertidumbre, puede llegar a tener sobre la población más vulnerable. Esta enfermedad no es peligrosa para la inmensa mayoría de la población española, dicen y llevan razón. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, añaden. Y quienes hemos decidido quedarnos en casa, no estamos en peligro. Hemos tomado esa decisión por solidaridad con los más débiles. Por eso, proponen que se ponga en valor el término solidaridad. Que se hable de estado de solidaridad en lugar de estado de alarma. Porque las palabras... Hay veces, y ahora más, sí que importan. Qué belleza, ¿no?, la que encierra Profundo. ese artículo y nos pone muy bien las cosas en su Estado orden. Estado de solidaridad, Pues sí, señor. es lo que deberíamos de decir. Es y por lo que menos hay. que en el término haya un poco de alegría, de esperanza y de salir un poco de donde estamos. Solidaridad, sí. que dé esa patada al miedo y a la incertidumbre. Mm. Desde luego somos solidarios. Y vamos a hablar también de belleza, porque vamos a terminar, Antonio, con con un poema, un poema con la voz de Ana María Drac, la cantautora y escritora Ilicitana, que ha sido generosa para grabar uno de los poemas de su diario de un año sin luna, de uno de sus eh, libros publicados. El poema es A veces me da miedo. Y está sonando la música de Tchaikovsky. A veces me da miedo tenerte y que me tengas por si uno de los dos se marcha antes que el otro y no existe un futuro que nos une en las nubes, o que en otras galaxias no se lleven nosotros y vayamos en fila de a tres y sin mirarnos. Bueno, preciosa la, la voz de Ana María Drac. Preciosa siempre, además, qué bonito cuando el jardín que le dedicaron hará unos meses, ¿no? Uh -huh. Y de qué manera se recibe. Es, es bonito tener un agradecimiento... ¿Dónde has vivido? ¿Dónde has nacido? Pues este poema se lo dedicamos a esos hombres y mujeres que están en estos momentos en los hospitales, en los centros de salud, atendiendo precisamente a los más débiles, a los enfermos, por COVID-19. Antonio, que esto vamos a salir más reforzados, sí, más no. unidos que nunca. Sí, sí. Nosotros volvemos en cuestión de segundos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Santa Teresa de Calcuta decía, Después de las nubes hay siempre mil soles. Soy Pepe Antón. Jamás habíamos vivido una situación como esta. Todo es nuevo para nosotros, pero estoy seguro de superarlo entre todos. Soy Maite Antón, de Grupo Antón Comunicación. Y esto es lo que hoy queremos comunicar. Todos unidos, cada persona, cada familia, cada empresa, cada comunidad, vamos a vencer a este enemigo invisible. Y muy pronto. Sí, pronto llegarán los mil soles y estaremos juntos para recibirlos. ¡Vamos!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 Recomanations coronavirus. Quedat a casa, protegiste i protegist del contagi.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 Y recuerda, si ten síntomas, quédate a casa y telefona al 900 300-555. Generalitat Valenciana, Tucha una veu. La Gloria con Rosmar y Alonso. Durante estos días estamos escuchando que estamos sufriendo una pandemia sin precedentes. Pues bien, eh, tenemos que bucear en la historia. Para encontrar esos precedentes históricos, porque el mundo se ha enfrentado muchas veces a pandemias como la del COVID-19 o peores. Pues para hablar precisamente de esos precedentes, aquí en Elche tenemos con nosotros al profesor de Historia de la Universidad de Murcia. Él es un ilicitano, historiador, Mariano Monge. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días, Rosmary. Has realizado, además de dar clases en la Universidad de Murcia, te agradezco que hayas hecho un paréntesis para atendernos, sé que estás ocupado, eh, pero eh, has, has realizado diversas publicaciones en Elche sobre pues, eh, procesos que se han llevado a cabo, como la industria a finales del siglo XIX y principios del XX, o incluso has publicado artículos sobre la incidencia que tuvo el cólera aquí en la ciudad. Pero no solo hemos tenido cólera, también hemos tenido fiebre amarilla o la mal llamada dicen gripe española. Exactamente, tanto como que la historia de la humanidad y la historia de Elche también, por supuesto, es en cierto modo la historia de las epidemias y de las enfermedades y de las formas de, de defenderse de, esos, de esas guerras invisibles con enemigos invisibles Hemos visto, gracias a la cátedra institucional Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández cómo ha pululado en las redes sociales desde que comenzó el confinamiento ese edicto de 1918 en el que el ayuntamiento instaba a los ciudadanos de Elche a que informaran de, de cualquier caso o muerte en sus casas eh, bajo, y si, si no lo hacían podían enfrentarse a una multa y es que sus camas podían quemarse y no ser devueltas porque había que desinfectar todo En efecto, fue la gran pandemia que, que tuvo en jaque a toda la sociedad ilicitana y por supuesto a la sociedad española Madrid sufrió enormemente las consecuencias de la epidemia y en Elche pues, tuvimos también un, un episodio muy fuerte estudiado por ...por Modesta Salazar... ...con un estudio muy interesante... ...sobre las pestilencias en Elche... ...y sobre todo... ...prestando atención... ...a, a la incidencia que tuvo en Elche... ...pero fue una, una más... Eh, ...el siglo XIX... ...está teñido de... ...enormes oleadas epidémicas... ...el siglo XVIII... El siglo XVII y así todo el tiempo hasta hasta el principio hasta casi casi el neolítico podríamos rastrear los orígenes de las más que de epidemias de enfermedades infectocontagiosas. Sí, en el siglo XIX, por ejemplo, tenemos también un monumento a los médicos y enfermeras cayeron todos, murieron todos eh, a la hora de atajar una epidemia como fue la fiebre amarilla. En efecto, fue una epidemia muy fuerte importada de América Latina, de Sudamérica. Es una enfermedad tropical. ...que tuvo enorme incidencia en Elche y en España... ...porque además atacó en un momento clave... ...es un momento de, de, que coincide con la guerra napoleónica... ...con la ocupación, la invasión napoleónica de nuestro país... ...y, sobre, y también con un momento de sequías... ...con lo cual era, eh, fue muy dura... ...y ocasionó grandes, grandes mortalidades a la población... ...de hecho se tuvieron que improvisar fosas comunes... ...porque eh, el cementerio que por cierto... Eh, en virtud de una ley ya se, se trasladó del centro de la ciudad, que estaba junto a, a la Basílica de Santa María, se trasladó a las afueras, donde está ahora el cementerio viejo, en 1811, y esa es una, esa es una de las consecuencias más visibles de aquella gran epidemia. ¿Y, ¿Y qué nos dejó? ¿Qué héroes nos dejó? Porque supongo que habrá historias, eh, que habrán, las crónicas del tiempo habrán reflejado los héroes que tuvieron pues que sí, hacer frente... Y heroínas. Y heroínas. Pedro Ibarra nos da cuenta de una mujer, no recuerdo exactamente, no sé cómo se llamaba la, eh, la ilicitana, que afrontó la, la epidemia con arrojo y valentía. Y también tenemos un personaje eh, decisivo, en 1884-85, es el único médico que se quedó en la ciudad, Santiago Pomares Ibarra, eh, un médico masón, librepensador, eh, muy vinculado a los grupos más más modernos ideológicamente de, de, de la sociedad ilicitana, que fue el único que se quedó en la ciudad. Pero bueno, siempre hay héroes eh, anónimos que se enfrentan a la, a la pandemia o a la epidemia o a la enfermedad, igual que estamos viviendo hoy día con nuestros sanitarios, nuestras enfermeras, nuestros celadores, nuestros médicos, nuestros transportistas, limpiadores, limpiadoras. Mm. Eh, con lo que la, por lo que has dicho, 1811 fue la gripe, la, perdón, la epidemia de la fiebre amarilla, lo que provocó la construcción del cementerio viejo. Sí, sí, 1800, a partir de entre 1811 y 1812 se construye el cementerio en, una, en, una, en un lugar muy, bastante apartado de la ciudad, en unos terrenos eh, no muy valiosos desde el punto de vista agrícola, y allí es donde se decide instalar, donde lo que entonces era la carretera del Alto de las Atalayas, y en dirección a Murcia o a Orihuela, y ahí se quedó, y ahí lo tenemos todavía, y podemos visitarlo, que, es, que creo que es uno de los bienes de interés más interesantes de la comunidad valenciana, en los que estén interesados en, la, en el arte funerario. Y el cementerio de Santa María ya ha quedado totalmente olvidado, al igual que otros cementerios que estarían junto a las iglesias. Sí, eh, hay mucha... no se sabe exactamente, por ejemplo, la calle Fosar, en el Raval actualmente se llama todavía la calle Fosar, ahora mismo, eh, también responde probablemente a algún cementerio, a alguna fosa, a algún lugar de enterramiento, bien de moriscos, bien de judíos, no sé exactamente, porque es una zona de transición entre el barrio judío, en la zona de la Almórida, y, el, y, el, y nuestro, Raval, nuestro Raval, con lo cual hay varios enclaves, y luego, sobre todo, a lo largo de todo el siglo XIX, y antes del siglo XIX, por supuesto, en, en, en otros tiempos, eh, se tuvieron que improvisar cementerios o fosas comunes Que, que tuvieron que, que sacar, que tuvieron que, que solucionar el problema de la acumulación de, de muertos. Estamos hablando de porcentajes elevadísimos de, de mortalidad, en torno al 15-20% de la población general, ¿eh? Con lo cual, imaginaos lo que significa eso si lo comparamos con lo que estamos sufriendo. ¿eh? Claro. Pero, ¿por qué causaban tantos estragos? Supongo que todo... Si estaba cerca una sequía, la hambruna... Supongo que ustedes habrán podido comprobar que las pandemias... No sé si el patrón de repetición de las pandemias lo habrán podido ustedes comprobar. Eh, ¿Cuál es? Y, sobre todo, si eh, la elevada mortandad se debía precisamente a que teníamos una población desnutrida. En efecto. Eh, la... Sobre todo eh, por, por ese ciclo, esos ciclos que se van cumpliendo relacionados con la sequía, la hambruna y las epidemias, tenemos que saber que los virus, todo el entorno agresivo de, invisible que tenemos ahí, virus y bacterias, esporas, etcétera, todo ese tipo de fauna, por decirlo así, nos está esperando todo el tiempo simplemente eh, nosotros nos defendemos a diario de ella gracias a que estamos bien, bien alimentados en una sociedad eh, del estado de bienestar, en una sociedad evolucionada, industrial, como Elche, como España, como Europa, y no, no sufrimos ese rigor de las epidemias que a partir del siglo XIX empezó a, a desaparecer después de pues, la invención de la vacuna, la invención de los, sobre todo también de, los, de las quimioterapias, de las... De, de, la, de, de la bala mágica que se llamaba entonces, que era el gran medicamento que se estaba buscando desde finales del 19 para abordar una enfermedad en concreta, la tuberculosis o cualquier otra, sobre todo los antibióticos a partir de los años 40, 50, ya del siglo XX. Pero sí, eh, obedecía a un, a un patrón muy, muy claro. Si os dais cuenta, pues en 1720 tenemos la última gran epidemia de peste negra en Marsella, en mi, hacia 1817-18 tenemos la gran epidemia de peste en el Golfo de Bengala, que luego va a llegar en los años 30 a Europa, y en 1918 tenemos la gran epidemia de, de, de gripe, y ahora tenemos el, la gran epidemia de, de, de coronavirus en 2020. Si os dais cuenta, cada 100 años eh, se cumple un ciclo. También suele ocurrir, después de una gran crisis, eso también es un factor determinante, y después de lo que los economistas llaman ciclos de gran recorrido en economía, que son los, los ciclos contra 10, que tienen aproximadamente 50 años, con lo cual cada dos ciclos de crecimiento económico, desde 1720 tendría, tendríamos una gran epidemia en, en todo el mundo, una pandemia, pues se llama una pandemia. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué la de 1918 se le dice la mal llamada gripe española? Bien, es interesante el concepto. El gripe realmente se origina en un cuartel del ejército de Estados Unidos en el momento justo de, del final de la Primera Guerra Mundial. Se desarrolla en Estados Unidos, pero tiene una incidencia muy, muy poderosa en Madrid y en España. España también es un país con muchos problemas en ese momento, aunque ha vivido cierta bonanza eh, producto de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo porque el aparato propagandístico estadounidense, la gran prensa estadounidense que ya venía eh, trabajando en, en la guerra mediática contra España, desde la guerra de Cuba, se ocupa muy bien de eh, renombrar la enfermedad y eh, darle un origen extranjero para eh, solventar las posibles responsabilidades que la clase dominante estadounidense pueda tener en, en aquella gripe. Y así se quedó, como otras, enfermedad, otras enfermedades también de infecto contagioso, por ejemplo, el mal gálico. El mal gálico, que es la sífilis, en España se llamaba mal gálico y en Francia se llamaba el mal hispánico. O sea que se, se va, nos vamos lanzando unos a otros, eh, como cuando decía hace poco eh, Trump, decía que era el virus extranjero, ¿no? uh -huh. eh, refiriéndose al COVID-19. Desde luego, nadie quiere arrogarse el origen de las pandemias como la que estamos sufriendo ahora. Eh, Mariano, y en cuanto al cólera, en el Che, ¿qué estragos realizó? Porque eh, has realizado artículos... Eh, sobre el cólera, en Elche, ¿cuál fue su incidencia? Pues en Elche tenemos también la, eh, una incidencia muy similar a las otras ciudades que nos rodean, desde Cartagena, Murcia, Almería, Alicante, Valencia, y en el caso de la última, que es la del de gran brote del año 84-85, es la más dura quizá, pero tenemos que entenderla también como un momento de cambio que los ilicitanos saben manejar muy bien, y de hecho... Eh, cuando tuve que hacer la tesis doctoral y luego publiqué eh, la primera parte del libro eh, con Miguel Ors, eh, precisamente una de las conclusiones más optimistas dentro de lo que cabe de lo que significa una gran epidemia es que la sociedad se organiza y la respuesta que da al cólera es tan, tan importante que supone un factor de cambio positivo a medio y largo plazo. Eh, y ocurre casi en todas las epidemias. Eh, del cólera, de las grandes epidemias de cólera que hubo Grande, tres grandes epidemias a lo largo del siglo XIX, que todas afectaron a la ciudad y que produjeron en torno al 10-20% de, de hay familias enteras que, tuvieron, que, que desaparecieron, la industria se paralizó, eh, la ciudad se vació, o sea, nos suena mucho a lo que estamos viviendo hoy día, y ocurre algo muy parecido, el cólera se anuncia, va a venir y va a venir, y la gente no lo tiene todavía claro, pero en ese momento sí el terror es, es muy suficiente porque están acostumbrados a lo que significa una epidemia, no es como ahora. Y sí. la verdad es que hay muchas situaciones muy similares a las que estamos viviendo hoy día. Pero a mí me gusta quedarme, fíjate eh, rosmari que el, el hecho del cólera produjo la revolución pasteriana, la revolución que Luis Paster en en Francia emprendió contra, contra precisamente estas enfermedades, que terminó precisamente con la vacuna. Él se, se convierte en, en una de las primeras ciudades en las que el doctor Ferran, que es el, inventor de la, el descubridor de la vacuna en España y, y, en, y en el mundo, es una de las primeras ciudades que, que se convierten en un centro de vacunación. Se, la población se vacuna en la, en la Glorieta, es una vacunación obligatoria, gratuita, Y el método Ferran, que así se llamaba la vacuna del doctor Ferran, se practica en Elche, se practica en Santa Pola, se practica en Valencia y en la primera ciudad que se hace es en Altira Y una de las primeras es también Elche. Y la consecuencia es que Elche no vuelve a tener una epidemia de esas consecuencias. Tiene algunos brotes en los años 90, pero prácticamente eh, de, poca, de poca importancia. ¿no? O sea que la consecuencia es que tuvimos una vacuna, tuvimos un... Un desarrollo enorme de la, de la vacunología, de la microbiología, de la, de, las, de la medicina preventiva, que terminó con el descubrimiento de, de los antibióticos por, por Fleming en los años 40, 30. Y a mí me gusta quedarme con eso. Yo creo que de esta epidemia puede salir precisamente el remedio contra los virus, que todavía no tenemos y que actualmente es un gran vacío en la, en la medicina, ¿no? y espero que eso eh, se cumpla así, que se cumpla rápido además. Pues muchísimas gracias por recordarnos el pasado, este, estas pandemias porque siempre se aprende, siempre se aprende de todo lo que ha ocurrido. Muchas gracias Mariano Monge, profesor de Historia. Gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche trees, Material escano Todo para la construcción Reformas y mejoras Material escano Aislamiento térmico acústico Material escano Para impermeabilizar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 1298 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y seguimos aquí en el programa La Glorieta y lo hacemos antes con nuestra efeméride musical porque hoy también cumple años Mirla Castellanos. Maldito amor es la canción que vamos a escuchar.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 llar dolça llar. El coronavirus ens ha deixat a casa per uns quants dies, però quantes coses queden pendents i mai trobem el moment per a poder fer-les: ordenar l'armari, muntar la prestatgeria, acabar el puzzle de 5.000 peces, veure joc de drons d'una vegada, contar contes nousoss siquets, inventar parables noves, buscar els calçetins que desapareixen en la llevadora... Però si alguna de aquestes coses és una gestió amb l'ajuntament, ara pots usar la seva electrònica a través d'internet: sede.elche www.es, l'Ajuntament, on tu on estigues. I, encara que no quede més remei, Llar, Dols Allar. Queda't a casa i segueix les indicacions de les autoritats. Ajuntament d'Alts. Los amantes del arte flamenco ja pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao flamenco el polaco. Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ya ha llegado el momento de la ronda de noticias. Con nosotros se encuentra nuestra compañera Iciar Martínez, quien durante estos días está haciendo también un esfuerzo por venir a trabajar, salir del confinamiento y poder ofrecerles pues toda la información. Iziar, buenos días. Buenos días y gracias por este pequeño homenaje. <risa> te lo mereces, te lo mereces. Bien, pues Iciar, ¿hoy qué repaso tenemos de las noticias? Pues mira, hoy es realmente el primer día de confinamiento total de esas actividades esenciales porque ayer fue un día de incertidumbre para muchos empresarios y para muchos trabajadores que no sabían si tenían que ir o no, si su trabajo era esencial o no. Ayer fue un día de azúcar, por así decirlo. Se permitió a los trabajadores ir a sus lugares de trabajo, planificar todo, eh, recoger el material que necesitaran. ...para hacer, si pueden, teletrabajo... ...y hoy sí que es el día que, que empieza este confinamiento... Total. Ayer Además se nos... es que se ha notado, ¿eh? a primera Eso, hora hoy. no había tanto tráfico como otros días Ajá. y apenas hay gente en la calle. Ayer se notó, de hecho, ya aun con esa incertidumbre, hoy es total, eh, no hay apenas tráfico, no hay apenas gente por la calle. Eh, quería hablar también de varias iniciativas que ha sacado el Ayuntamiento para seguir ayudando, pues, sobre todo a las personas uh -huh. de riesgo. Uh -huh. eh, para las personas mayores o con movilidad reducida que pues, necesitan realizar compras y solicitar ese sistema, eh, pues hay un sistema a domicilio que ha habilitado el ayuntamiento que pueden solicitar a través de la web y bueno pues para hacer la compra, para comprar los fármacos y que así no tengan que acudir a supermercados, farmacias donde ahora hay gente es una iniciativa que además se suma a la que está haciendo el ayuntamiento con Día que todavía continúan y que hoy vamos a estar con ellos a ver a cuántas personas han atendido porque si no recuerdo mal eh, Día quería hacer ese servicio hasta hoy Pero como se ha alargado ese estado de alarma, pues seguramente tendrán que, que alargar el servicio. Y también eh, ayer eh, bueno, escuchamos primero a Ramón Abad uh -huh. que, que, lo comentaba, que comentaba esta iniciativa del Ayuntamiento. A de ahora, en la web del Ayuntamiento de Elche, se podrá entrar a este enlace donde el ciudadano que necesite esta ayuda podrá rellenar un simple formulario y será todo canalizado y atendido vía protección civil. Del mismo modo, permitirá atender y recoger un inventario de todo el material donado por empresas y particulares con el fin de ayudar a las personas que más lo están necesitando en esta crisis del coronavirus. También hemos tenido a primera hora a, en este programa a Mariano Valera, el concejal de Servicios Sociales, de Políticas Inclusivas e Igualdad, Y él nos ha confirmado, evidentemente, que es una iniciativa que se ha puesto en marcha para facilitar a todas las eh, personas mayores que viven solas y a los grandes dependientes pues que tengan todas las necesidades cubiertas. Lo van a hacer. Pero además también ha señalado que queda también mucho por, por realizar y están esperando que el Consejo de Ministros apruebe las medidas para apoyar a las pymes y a los autónomos mm. y a las personas que se hayan quedado sin trabajo por este confinamiento y el cierre de las empresas no esenciales. Y además ha dicho que, que hay que modificar presupuestos porque hay avalancha en estos momentos y hay que reforzar al personal de servicios sociales porque hay avalancha de solicitudes. Uh -huh. Y la prioridad ahora son las ayudas para garantizar los suministros y los productos de primera necesidad Entonces, a esas familias. Habrá hecho también hincapié en que los servicios estos de servicio a domicilio y demás son para ese colectivo, para los grupos de riesgo, personas uh -huh. mayores. El resto pues, no pueden solicitarlo. También comentó Ramón ayer que el Ayuntamiento ha habilitado un número de teléfono y un correo para los, eh, la, los ciudadanos que necesiten el, certi el certificado o volante de, de empadronamiento con el que pedir pues, esa moratoria de pago de las hipotecas. Esta vía telemática eh, evitaremos que el ciudadano tenga que desplazarse de manera presencial a las oficinas municipales de atención al ciudadano y de otra parte lo haremos de una forma más rápida, sencilla y dinámica. Bien, por esta llamada telefónica o por correo electrónico, el Departamento de Estadística verificará la identidad del ciudadano y devolverá por correo electrónico a aquellos que lo soliciten un volante certificado de empadronamiento con un código de verificación segura que permite la autentificación de este documento ante estas entidades financieras. Bueno, pues estas son parte de las noticias que tendremos para hoy. Como siempre también eh, la consejera de Sanidad, Ana Barceló, actualizará esos datos a nivel provincial, datos de contagiados, de, de muertes, de altas. Así que en el próximo informativo de la UNA a daré cuenta de ello. Pues vamos a ver si esos datos son los mismos que los de otras comunidades que parece ayer las autoridades sanitarias nos eh, decían que... ...que la tendencia se sí ha cambiado... ...y puede que España comience a estabilizarse... ...en cuanto a, al pico alcanzado de contagios... ...esperemos que se sí haya alcanzado el máximo... Y ahora lo único que las estadísticas nos demuestren es que vaya descendiendo esa tendencia y los casos positivos sean menores que los del día anterior. Vamos, que vivimos y cear el día a día. Eso es, vivimos en una incertidumbre total, pero a ver si hemos conseguido doblar la curva ya. Sí, pero vivimos también, sabemos que no estamos solos, que estamos todos en el mismo barco, que remamos juntos y que llegaremos, llegaremos a buen puerto. Sí, bueno, y sobre sí. todo que la travesía también nos deja momentos Muy, muy emotivos y especiales y buenas ideas como la que tuvieron los Rotarios uh -huh. ese Glory patri ayer en tu zona en tu, nosotros en mi zona donde vivo se escuchó el Glory patri en muchos de los balcones y en la tuya Isiar Pues mira, he de decir, he de desvelar que esa hora siempre me pilla duchándome siempre, y me acuerdo tarde, o sea que no te lo puedo decir. Bueno, pues hoy a las ocho menos dos minutos hoy, te quiero en el balcón hoy, de tu casa, mañana que mañana te, lo, te lo, lo pregunto. Mañana me lo preguntas. O, o, o es mejor, eh, tráeme un audio Eso de tu es. zona, ¿vale? De acuerdo. Bueno, a la una volvemos a escucharte. A la una vuelvo con más información, les espero a todos. Pues a la una vuelve Iciar Martínez aquí en el 101.4 a contar más noticias de estos días que estamos sufriendo este confinamiento que seguro que podremos vencer al COVID-19. Gracias Iciar y nosotros continuamos esta ronda de noticias cambiando de sintonía y pues acercándonos a la crónica de Paco Gómez. Paco, muy buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. Tercera semana de confinamiento en la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, a pesar de que Jonatas de Jesús ya superó las dos semanas de aislamiento tras dar positivo en COVID-19 el 14 de marzo. Tanto el brasileño como el resto de sus compañeros prosiguen sus entrenamientos de manera telemática vía streaming, donde técnico, preparador físico y resto del cuerpo técnico siguen la evolución de eh, las pautas recomendadas en el estado físico de cada jugador para llegar lo más fuertes posibles cuando se reanude la competición y esa es la idea, reanudarla las fechas bailan, todo dependerá del de Consejo de las Autoridades Sanitarias para que nadie corra riesgo. Incluso no es seguro si la competición se iniciará a puerta cerrada o con aficionados que puedan entrar a los terrenos de juego, a los estadios. Pero lo que está claro es que hay que seguir esperando que tanto la patronal como la Federación Española de Fútbol son de la idea de que la competición se reanude y se termine en los terrenos de juego y para ello las fechas más reales podrían ser mes de junio y parte del mes de julio por su parte el capitán del Elche Nino ha mandado un mensaje de optimismo eh, a toda la afición blanquiverde, Nino Blanquiverde seguimos en casa como ya sabéis estamos viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo así que ahora toca quedarnos en casa pronto volveremos a disfrutar otra vez del fútbol de nuestro Elche y del Martínez Valero Así que mucho ánimo, mucho Elche. Pues poco más nos queda por añadir. Mucho ánimo. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias por ese mensaje, porque realmente llega. Llegará a muchos hogares. Gracias al Capitán Mino. Y nosotros cerramos esta ronda de noticias con Vicente Bordonado, porque la previsión meteorológica también es importante. Conozcamos cuál es la última hora. Buenos días, Vicente. Muy buenos días, hemos comenzado la mañana con precipitaciones débiles en buena parte del territorio, hemos recogido entre 1 y 2 litros metro cuadrado y es que al oeste de la península tenemos una dana de presión aislada en los niveles altos o gota fría o embolsamiento de aire frío, nosotros estamos situados en el sector menos activo de la misma, donde más va a llover será en Andalucía y también en el nordeste de la península, norte de la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña a lo largo de las próximas horas incluso veremos algún claro durante las horas centrales del día se podría escapar alguna gota y ya por la tarde alternancia de nubes y claros, el protagonista será el viento de levante rachas que podrían superar los 25 o 30 kilómetros por hora y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, en buena parte del territorio máximas que van a rondar los 16-17 grados mañana miércoles continuará la inestabilidad atmosférica con abundancia ...abundante nubosidad, sobre todo durante las horas centrales del día... ...primeras horas, algunas precipitaciones de carácter débil... ...viento en calma por la mañana... ...a partir de mediodía, viento flojo de componente sur... ...temperaturas en ligero ascenso máximas... ...que van a rondar los 17-18 grados mínimas... ...que de nuevo, durante esta próxima madrugada... ...bajarán por lo menos hasta los 12 grados... ...el jueves continuará la inestabilidad atmosférica... ...con abundante nubosidad, algún claro... Precipitaciones débiles a primeras y a últimas horas, viento flojo de sureste, temperaturas máximas en torno a los 17 grados. A partir del viernes, tendencia a cielos poco nubosos, aunque durante el fin de semana, sobre todo de cara al domingo, tendremos abundante nubosidad, viento de componente marítima y temperaturas que van a rondar para este fin de semana los 17 o 18 grados.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 Y en la recta final del programa La Glorieta, mientras esperamos poder contactar con el concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana Ramón Abad, nosotros vamos con más música. Vamos a recordar en su efeméride al cantautor y músico del folclore argentino Sisto Palavecino, quien cosechó numerosos premios a lo largo de su dilatada carrera profesional. Santia, deel morena linda. Teleelx Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues si hay una canción, un canto que se necesita ahora más que nunca es el que han realizado diversos artistas españoles para decir a las personas a ustedes que se queden en casa te con la copla que no se te acaba el tiempo se acumulan para luego los besos que no se dieron un parón que nos sitúa nos recuerda nos ayuda el valor de las personas es mayor cuando se suman no puedo esperar menos de ti sé que tú esperas lo mismo de mí lo mismo de mí quédate quédate en tu casa quédate quédate en tu casa y te... Een beetje Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa conmigo. Será lo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate.